Y te contamos que la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia presentó un recurso de amparo para que la Agencia Federal de Inteligencia brinde información acerca de diferentes asuntos que mantienen la opacidad. La respuesta fue negativa en todas las oportunidades y es por ese motivo que este conjunto de organizaciones nucleadas en la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia ha decidido judicializar directamente este pedido. Estamos ya en contacto con Nicolás Rodríguez, integrante de la Fundación Vía Libre.、Nicolás Nicolás, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Hola, ¿qué tal? No,、eh, no soy integrante de la Fundación Vía Libre.、Eh. O sea, pertenezco al NEGIS de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Pero、okay. No importa, digo, somos parte de, todo de la ICSI. Bien, disculpas entonces por esta presentación. Nicolás, contanos un poco qué se le está pidiendo a los servicios de inteligencia y puntualmente a la Agencia Federal de Inteligencia. Eh, eh, nosotros hicimos un pedido en... hace unos dos meses más o menos、eh, para conocer. Eh, tres cosas puntualmente: la existencia de acuerdos de intercambio de información de inteligencia en, de, que tiene la Argentina firmada con otros、eh, países, el régimen de administración de fondos、eh, reservados que tiene la AFI y el uso que se le está o la, la metodología de uso de las interceptaciones telefónicas de inteligencia, porque está muy claro en la ley. Eh, las intervenciones、eh, telefónicas con autorización judicial no está muy claro qué ocurre y cuál es el procedimiento que se está empleando para cuando los servicios de inteligencia tienen que hacer una intervención telefónica.、Uh -huh. Entre estos puntos, justamente alguna vez ocurrió que el Estado argentino fue más claro en brindar esta información? ¿Es un tema de ahora? ¿Cómo... No, no, hay que ser. Hay que ser、eh, digamos, no, no hay que. No hay que ser ingenuo y, y suponer que en algún momento esta información estuvo disponible. Lo que pasa es que digo, se supone que no tenemos que ir para atrás, sino que tenemos que ir para adelante. Y hace ya. El, el sistema de inteligencia argentino siempre estuvo regido por el más absoluto、eh, supo, y, y, eh, secreto, y, y se, se alega siempre que todo tiene que ser secreto. Esto en las últimas modificaciones normativas,、eh, y solo normativas, digo, porque en la práctica después no se, no se implementó nada,、eh, había empezado a cambiar, había habido un, de, un debate legislativo en el Congreso interesante de, de la transparencia y la necesidad de, de dar publicidad a los actos d e gobierno en todo sentido. Obviamente, o sea, uno no está pidiendo、eh, el nombre de la gente tal que está interviniendo en la operación reservada,、eh, cual. Uno está pidiendo datos genéricos que no pondrían en riesgo en absoluto ninguna operación de inteligencia en curso. Estamos pidiendo solamente publicidad de actos de gobierno que tiene que tener cualquier ciudadano que paga sus impuestos y vota, digamos, como corresponde. Y ese es el, el problema, digamos. Y, y estamos en franco retroceso porque no solo no se. No se da información, sino que se alega siempre el mismo discurso,、eh, que tiene que ser reservado cuando digamos, no hay ninguna razón por, por la cual、eh, esto tiene que ser reservado. Nicolás,、eh, recordamos que el presidente Mauricio Macri firmó un decreto que volvió de alguna forma a, digamos, a la órbita de lo reservado y de la información clasificado todas las acciones y actividades de la Agencia Federal de Inteligencia.、Uh -huh. ¿Cómo se lleva esa, ese decreto、eh, firmado por el presidente Mauricio Macri frente al derecho a acceder a la información por parte de la ciudadanía? Y es un tema del que nos venimos o, o que estamos tratando de ocuparnos,、eh, porque justamente digo, hay, hay, hay un problema que es la máxima autoridad consideró que todo tiene que volver a ser secreto y lo avaló con una norma. Esa norma, de alguna manera, contradice el espíritu de la, de la reforma de la ley de inteligencia. Eh, y la verdad que las herramientas son pocas. Es triste、eh, y es un poco patético que, en la, digamos, con los mecanismos que prevé la Constitución y las formas de participación que, que tienen todas las nuevas formas de democracia directa, digamos, este, no, no haya muchas herramientas como para obtener información. Nosotros apostamos siempre a dar difusión a nuestras actividades, tratar de obtener información y a partir de ahí. Analizar y publicar documentos, y además insistir bastante en el pésimo rol que viene ocupando, el pésimo histórico rol que viene ocupando la Comisión Bicameral,、eh, que tiene que auditar el funcionamiento de los servicios de inteligencia. La Comisión no da ningún tipo de información, a pesar de que los legisladores no son parte de los servicios de inteligencia,、eh, y pretende tener el mismo secreto y reserva que, que cualquier agente digamos, de la AFI. Entonces, sinceramente, es, es muy difícil y nuestra labor tiene que ver con justamente dar difusión a, a estas dificultades. ¿Decidieron judicializar el pedido después de hacer pedidos de informes que no tuvieron respuesta o sí tuvieron respuesta de algún tipo por parte de la AFI? No, las la respuestas son las respuestas de siempre y las respuestas es, son, son respuestas que, digamos, que son prácticamente eh, eh, jocosas o e r r i s o r i a s Ellos alegan de que todo es secreto y entonces no nos pueden dar nada. Y. Y bueno, digamos, la, la respuesta formal existió, pero es una respuesta digamos, que es un poco una, una toma de pelo.、Uh -huh. este, no, no. Por el solo hecho de invocar normas, dicen que todo es secreto, cuando en realidad digamos, no, no lo es y justamente el amparo está dirigido a, a que una autoridad judicial、eh, digamos, interprete la norma como nosotros la entendemos y, y tratar de acceder a la información, que, insisto, no pone en riesgo bajo ningún punto de vista ninguna. Ninguna operación ni ningún acuerdo estratégico planetario con ninguna otra agencia de inteligencia del mundo.、Uh -huh. Hablabas de la importancia de las actividades de divulgación que hacen. ¿Es difícil en estas temáticas que en la sociedad comprendamos justamente la importancia de acceder a esta información? Por ejemplo, ¿cómo están reguladas las categorías de, des de desclasificación de seguridad de la información y sus plazos? Uno de los puntos que piden. ¿Cómo me explico a mí y a los vecinos que eso es importante como sociedad tenerlo entre manos y contar con esa información? No, bueno, lo que pasa es que ahí es un poco, lo, lo que ocurre en la experiencia es que a nadie le importan las cosas hasta, hasta que le empiezan a pasar a uno. Y, y un poco,、eh, digo, ¿por qué, ¿por qué nos tendría que interesar los plazos de desclasificación de archivos? Y porque podemos haber sido sujetos de alguna labor de inteligencia o alguna de las personas con las que、eh, trabajamos. O, o el tipo de actividad que uno desempeña, digamos, todos los días puede haber sido objeto de, de una operación de inteligencia, y eso estaría no solo bueno saberlo, sino que además estaría bueno comprender en qué marco se inscriben esas labores, porque no, no vale nuestra, nuestras normas, y las normas de cualquier país e s t a b l e c e que no se p u e d e hacer inteligencia por cualquier motivo, y eso tiene un valor, digamos, en nuestra. En nuestra democracia, y si creemos en, en alguno de esos valores, digo, no, no se puede hacer inteligencia sobre las creencias de uno, sobre la participación política, sobre las、eh, protestas.、Eh, bueno, si alguna vez alguno de nosotros quiere protestar, estaría bueno que sepa、eh, todas estas cosas y los mecanismos que tiene para, para justificar o no la agencia de inteligencia la, la,、eh, ese tipo de prácticas. De hecho, el relevamiento que en su momento se hizo sobre las escuchas telefónicas arrojaron resultados que fueron bordeando、Totalmente. lo ridículo incluso sí, en algunos、sí. aspectos, ¿no? Totalmente, sí, sí porque、eh, se termina escuchando o se terminan interceptando teléfonos por cuestiones que, a ver, uno no dice que una disputa familiar、eh, no, es, eh, no es un tema serio. Ahora, En, en el rango de problemas criminales que uno tiene, bueno, debería haber una priorización. Entonces se terminan escuchando disputas domésticas o familiares por encima de, de no sé, otro tipo de criminalidad más organizada.、Eh, pero, pero sí, sí. Hay una, hay una preeminencia por perseguir. Al ladrón de gallinas por encima de perseguir al lavador de dinero o al narcotraficante, lamentablemente. De hecho, Nicolás, en estos días nos enterábamos de todo el seguimiento de inteligencia que se le hizo a la familia de Santiago Maldonado por estos días, incluso al propio Santiago previo a su desaparición forzada. c、sí, o u a l venimos. s、sí. sí, ahí estamos mirando como una de las tantas capas, porque esa es una policía o fuerza de seguridad, en este caso la gendarmería, que está haciendo tarea de inteligencia. En ese caso, o s sea, estamos a e mirando una primera capa de la cebolla. Ni siquiera sabemos, y no vamos a saber nunca por esto de que invocan siempre la reserva, la labor de los organismos de inteligencia en este tema. q es, u que Estoy e seguro que, que está ocurriendo,、digo. estoy seguro que se está produciendo inteligencia de parte de la AFI en el tema Santiago Valorado.、Uh -huh. ¿Y qué pasa con respecto a todas las órbitas de inteligencia que no sabemos qué grado de legalidad tienen, como conocimos con respecto al proyecto X, por ejemplo? Y bueno, ahí está el problema, la, la falta de función. Primero, la falta de. de, de el, el no funcionamiento del sistema de inteligencia nacional. El sistema de inteligencia nacional está, tiene que estar encabezado por la AFI y está compuesto de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y Policías.、Eh, el descontrol, la no, el, el, el no ejercicio de esa autoridad de parte de la AFI hace que no sepamos、eh, y que nos encontremos. Muy ocasionalmente y a partir de un incidente muy puntual, o algún allanamiento o alguna causa muy, muy digamos, periférica, que nos e n t r e m o s de este tipo de, de prácticas. Pero el acopio que hacen de, de información las agencias de, de seguridad de nuestro país、eh, es imposible d e c i r l o es imposible conocerlo justamente por esto, porque cada vez que nosotros h a c e m o s algún pedido se nos responde de esta manera. Igual es, ¿para qué debería servir un buen funcionamiento, si es que esto es posible en nuestro país, de un sistema federal de inteligencia? Y bueno, deberíamos preguntarnos, ¿un servicio, o sea, primero deberíamos preguntarnos, ¿una democracia necesita un sistema de inteligencia? Yo creo que sí. No soy tan ingenuo a de decir democracia e inteligencia no son compatibles. No, no, todo lo contrario. La producción de inteligencia es la producción de conocimiento para. Eh, orientar los esfuerzos del Estado o del gobierno tal、eh, para resolver determinados problemas. En este caso, ¿qué nos preocupa o qué le debería preocupar a los servicios de inteligencia? Do, dos tipos de problemáticas: problemáticas delictivas o criminales y problemáticas defensivas o militares. Problemáticas que afecten a la seguridad interior o problemáticas que hagan que tengamos que estar atentos porque otros Estados están haciendo cosas que podrían poner en peligro a nuestra nación. Bien. Te, te digo, la respuesta es muy sencilla: problemas criminales y problemas defensivos militares.、Uh -huh. Si creemos、si、que un servicio de inteligencia no se tiene que dedicar a eso, se tiene, que, se tiene que dedicar a otras cosas, yo no estoy de acuerdo. Digo, la ICSI no estará de acuerdo, estará en contra de la ley. La ley es lo, que, o sea, lo que dice la ley es esto. El problema es que nuestros servicios de inteligencia no se dedican a esto.、Uh -huh. Nicolás, gracias por este contacto y por desazonarnos en temas tan interesantes. Un abrazo. No, por favor, p e r d ó Nicolás Rodríguez, es parte de la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia, que ha presentado un recurso de amparo para que la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, brinde información acerca de distintos asuntos. Vienen presentando cartas para pedir esta información. La AFI no da respuesta, entonces decidieron presentar un recurso de amparo, es decir, judicializar el reclamo. ¿no? Recordemos que se habían hecho algunos pequeños avances importantes en materia de inteligencia. El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri volvió todo lo que, lo que significaba las tareas. Y diferentes este, órbitas que maneja la Agencia Federal de Inteligencia a la clasificación reservada y de secreto, a tal punto incluso que las propias respuestas que brindaron ahí sí estaban clasificadas. Como reservadas. Con lo cual, todo lo que la agencia haga está dentro de esa opacidad, como decías al comienzo, Diego. Y sí, efectivamente, una de esas capas, por ejemplo, es el proyecto X, otra es la ley antiterrorista, otra es la posibilidad de que se infiltren en manifestaciones diferentes personas que desconocemos en el marco de una manifestación y que provoquen disturbios para los cuales después terminen siendo acusados diferentes este, integrantes de organizaciones sociales o、eh, personas. que se decidían manifestar en esa movilización.